¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, aquí estamos en Santa Rosa, impactados por la noticia que tomó la decisión el Gobierno Nacional de cerrar primero la, la gerencia zonal que funciona en Santa Rosa en la capital de la Pampa y ahora ya una determinación de cerrar sucursales en distintos puntos de la provincia de la Pampa, incluidos h, incluido Macachín, incluidos zonas importantes, importantísimas, hasta zonas productivas que se van a ver muy pero muy perjudicadas por el cierre de esta de estas sucursales ...y ahora de la agencia zonal, esto esto tiene que ver con el funcionamiento que se hace en la ciudad de Santa Rosa. Hoy a las 10 de la mañana se hizo un abrazo simbólico a todo, el, a todo el edificio del Banco Nación que queda en pleno centro de la ciudad de Santa Rosa con un acompañamiento impresionante de gremios, de personas comunes que se acercaron hasta el lugar, con también la presencia de funcionarios del gobierno provincial, en este caso el ministro de Gobierno, el ministro político que tiene el gobierno de Sergio Silioto, y también acompañamiento de parte, por ejemplo, de la presidenta del, del Consejo Deliberante, de la ciudad de Santa Rosa. Eh, la movida fue impresionante porque hablaron no solamente el secretario de la bancaria, Raúl Ibáñez, sino también su adjunta, Shirley Bustos, que se refirió respecto a la continuidad de los puestos de trabajo, que estos trabajadores y trabajadoras ahora se van a tener que buscar un lugar para trabajar. Ya no van a poder estar más en su lugar de trabajo de hace más de 20 años. El acompañamiento fue impresionante, hasta de una histórica luchadora de la provincia de La Pampa como el UCI de Cornelís, que allá por los 90 peleaba contra Menem, contra Cavallo y ahora lo tiene que hacer contra Milley. Así que si les parece que escuchamos parte de lo que decía Shirley Bustos en el abrazo simbólico que se hizo acá en Santa Rosa. Vamos a hacer sentir nuestra voz y le vamos a demostrar que el banco no se vende, que La Pampa existe y que no nos van a a voltear, así nomás El banco este es de todos los argentinos, de todas las argentinas y como pampeanos y pampeanas sabemos la importancia que tiene cada una de sus sucursales en las distintas localidades. Porque este banco no es simplemente algo que es rentable, porque además de todo es rentable, pero tiene una función social y de fomento que no vamos a permitir que nos las arrebaten. Así que desde nuestro sindicato... desde el... Desde los empleados de Banco Nación les agradecemos a todos por estar aquí organizados defendiendo lo que es de todos. Este banco es patrimonio de los argentinos y las argentinas, es soberanía nacional y es una muestra de federalismo. La excusa, la excusa que puso el gobierno nacional para cerrar no solamente la, la agencia zonal del Banco Nación, sino ahora también nueve sucursales de toda la provincia, tiene que ver con una ley que se aprobó en el en la legislatura provincial de un aporte solidario para las familias, 10.000 familias de toda la provincia de La Pampa, para que puedan acceder a los alimentos básicos. Esa ley lo que determina es que el, los bancos privados paguen un poquito más de ingresos brutos, en este caso están pagando el 9%, que paguen el 15% durante 4 meses nada más. ¿Eso cuánto le le, este, le cuesta a los bancos privados? 350 millones de pesos. ¿Cuánto ganaron en el año 2024? En lo que va de 2024, 2,5 billones de de pesos. Parece ser que el tema de la plata no es el problema sino que hay, acá hay una cuestión muy pero muy política que es lo que lo que se ve como como mar de fondo. Eh, como les decía, también estuvo participando Pascual Fernández, que es el ministro político que tiene el gobierno de Sergio Siliotto, y se refirió a lo que el PRO salió rápidamente a, responsabiliz eh, a responsabilizar al gobernador Siliotto del cierre de las nueve sucursales del Banco Nación. Dijo que son cómplices del gobierno nacional. El PRO ha sido cómplice de esto que está llevando delante Milay. Y yo no lo tomo como a Milay un gobierno que cayó de Marte. lo eh, Recuerden que Patricia Bullrich eh, estuvo con De La Rue y bajó el 13%, pero también fue ministra de Macri. esto es Cernay también estuvo con Macri. Caputo fue el que tomó el endeudamiento más grande de la historia, 47 mil millones. ¡Muy más la fuga que fue completita y hoy es el ministro que lleva adelante. Esto es una política que tiene una continuidad, pero muchísimo más agresiva. Ellos son cómplices el acatamiento fue altísimo no solamente en la, en la gerencia zonal de acá, de Santa Rosa la capital de La Pampa, sino en todos los puntos donde ahora no va a haber más sucursales del Banco Nación es una noticia impactante para toda la provincia que tomó el gobierno nacional y que por lo que dicen, vienen por más, esto no queda acá y seguramente va a haber muchas más luchas en la calle porque el gobierno nacional se la ha agarrado con la provincia de La Pampa y ahora tomó la decisión no solamente de recortar la coparticipación, sino también ahora cerrar eh, sucursales del Banco Nación y dejar a los trabajadores sin trabajo. Mauro Monteiro, compañero de Radio Cermés de Santa Rosa La Pampa, gracias por el informe. Un abrazo grande. A ustedes, un abrazo.